y encara volen centrar estos mates, Oscar Las clases populares contra los tropas del rey Las pedras se recuerden cuando aburren Bueno, bueno Y es jueves 5 de chineros Si nos estáis escuchando en da Toda FM, Radio Topo Y 6 de chineros si lo estáis En Radio Chabolo en 107.6 Hemos principiado leyendo un poema De Anche el Conte, do suyo poemario No deis morir a mi voz aquí en directo seremos con Busa Tróstica las 7 de tarde y Ramela que tiene un teléfono ta ta trucanos que lle 976 29 13 98 Y sonando Dos de Desideri de una colla aragonesa de Matarraña, que se dice Temps al Temps que ya son villeros con ellos de programa y te os rememoramos que también podéis metetos en contacto con nosotros a través de nuestro email fendo.orella@gmail.com tenemos no programa, entre otras cosas pues tenemos aquí a un convidado que nos va a charrar da Dodillario Digital en Aragonesa Redol. También entonces charraremos sobre a movilización a favor dos presos en Euskal Herria, de Bilbo este sábado y pues lo que nos va a ver en el programa. Bueno, i toqué la cantallera dos de Desideri i m'entivoqué a Uller al mar buscant la llum d'Issa Colla, de Temps al Temps. I a tres tornareu con cada dia Recaptant bona vida i benestar Como todos hemos en el sumario, tenemos aquí a Carlos García de o Diario Arredol. ¿Qué tal, Carlos? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nos vas a explicar una mica cómo funciona ¿no? este diario. que lleva a Arredol, a principiar? Bueno, pues Arredol es un, un medio de comunicación generalista eh, en Aragonés que bueno lleve que, en, en internet. y una página web, arredol.com, para que quiera pues, ir leyéndolo mientras hacemos lo programa. Y, y prueba de estar, pues eso pues un diario, aunque se pueda leer pues de todo, ¿no? Pues de cualquier noticia de política, de economía, de esporte, de sociedad, Me, lo que sea, ¿no? Pues pues eso, pues cualquier diario generalista, pues como podría estar, pues, o, o heraldo uro, periódico, pero feito en Aragones, y claro, pues nomás eh, en internet no, no tiene edición de papel. ¿Qué objetivos persigue este diario? Pues bueno pues nada, yo creo los objetivos principales pues ye, ye plegar las noticias pues así cheneras ¿no? las noticias más importante bueno toda mena de noticias a, a los Aragones aragoneses no pues ser parte de eso que siempre decimos que tan tan embolicado en, en Aragón que vivir en Aragón pues siempre hemos probado a faltar pues los los aragoneses fablans pues un medio de comunicación que no sea pues que no charre charre solo de del aragonés o tal sino que charre pues un poco de todo y, y bueno pues prueba de estar un poco alrededor prueba de estar la respuesta a esa necesidad que tenemos tantos Aragones aragoneses ¿Y qué mena de noticias podemos trobar en este diario, no más en Aragonés o... Sí, perdón, no más sobre el Aragonés, sobre sobre Aragón o también dedilladas nuestras mugas? Pues vía de todo eso la, las noticias pues de, de política, bueno, de, de cual si cosa y pero que de, de todo el mundo, pues la todavía escribanos de una selva de, de Ecuador, me paréis, hemos escrito pues también sobre... Eh, que me la crisis aquella de, de Irán, también sobre Libia hemos escrito sobre, sobre todo el mundo sobre todo Aragón también porque no queremos pues estar eh, como pasa con otros diarios también pues que son muy todo zaragocetas eh, en cara que los redactores pues pues vivimos todos en Zaragoza eh, pero sí que probamos pues de dar noticias de, de todo Aragón pues de pues, la anterior saliva también una de Venas de Obaixo Aragón, bueno de todas, las, de todas las redolas de Feito uno, dos, tres tallos y, alrededor, y en Y entre estallado en, en diferentes dembas, pues eso, economía, esporte, política, tecnología, cultura, tal. Y una de ellas ya es redoladas, aunque tú puedes clicar y vais bueno, a un menú con las 33 redoladas de, de Aragón. Y pues así pues puedes leer las, las noticias de cada una de las de redoladas. Y, y una, una pregunta a mí que te que os comentar. como, como se, aquí se, te, se le ocurrió cómo se le ocurrió cómo se te ocurrió esta idea. Bueno pues, pues un poco Chorche nos, nos contactó pues, charlando con, con Lucía y, y con yo, con lo, los tres que somos un poco los redactos de, de alrededor, eh, pues nos comentó un poco la idea de, de show de fer este, este diario de, de cubrir esa necesidad que comentaba antes más. y pues China Chana, nos metimos a trabajar pues a y decidir ideas y tal y, y bueno pues ha plegado lo, lo que hago la ha plegado también pues se contactó con, con columnistas, ¿no? Pues con China, un poco de lo mundo de la cultura, de la comunicación, pues eh, los colaborados pues personas como Pepín Banzo, pues el músico gaiter y showman por decirlo de Bella bellatraza, Gonzalo González Eduardo Lolumo, el hombre del Orache de, de Aragón Televisión, eh, Mar Martí, bueno, pues un poco pues, de, de toda Mena, pues eso, de, de lo mundo de, de lo periodismo o de la cultura o tal, que pues ha colaborado con, con el Artículo, pues más que más de opinión, ¿no? Y, y bueno, pues eso pues ahí se va desembolicando, ¿no? Vamos, pues Fendo pues, pues, va evolucionando como tú. Nos has comentado que os tres heridos vivís en Zaragoza, pero que ni menos tenés noticias de todas las redoladas de Aragón. ¿Cómo se puede colaborar con Aragón? O sea, con Arredol. Soy yo, bueno, yo ya he día. ¿Cómo se puede colaborar con Arredol, a que viven en otros lugares de nuestra geografía? ¿Cómo puede meterse en contacto con vosotros? si puede? Sí, sí, creo que, que sí. Pues esto de, de Internet, pues gracias pues a, a Internet no se puede hacer... Se puede el pues desde cuál de, desde la lo, lugarón más chico rondi que la ciudad más grande no eh, pues bueno pues como lo lo lleviendo ya muy tachem pues casi desde lo primer día no había un, un tres trae, una alrededor pues está escribirnos está enviarnos pues todas las noticias que que se quiera pues tanto notas de prensa o lo que sea pues ya cosa un poco más formal como pues cosas de, de todo informal, que de hecho pues nos plegan al tumbacho a su ven pues yo pues de pues mira que en no mi lugar pues se lleva tal o se, llef, se va a hacer una jornada de no sé qué o de lo o de lo que sea bueno mi lugar ha pasado tal cosa que a lo mejor no dan traslada pues los medios de comunicación de masas o tal y yo pues somos abiertos y encantados de que cualquier persona de cualquier puesto de Aragón u de o mundo pues pues nos envíe cual siquiera, cual siquiera idea si quiere y cual si noticia convocatoria o lo que sea y, y bueno también se puede colaborar económicamente pues eh, de, de, también bueno desde antes que que ese alrededor pues ya ya había va, también pues un sí que botón de, de estos esto está pues y un y un periódico que no Que no probamos de, de fernos ricos ni siquiera es de, de ganar un jornal, ¿no? Lo fuimos todo de baldes, pero claro, pero los servidores pues cal mantenerlo y, y todas esas cosas, ¿no? Y tienen unos costes mínimos, pero, pero que calvosan los. Y, y bueno, también se puede colaborar pues espartiendo las noticias, ¿no? Pues ahora que tenemos todos 40 redes sociales, que si Twitter, Facebook, tal cual, no sé qué, pues alrededor también y en Twitter, también y en Facebook, tienen perfils y, y bueno, pues pues eso, pues tuiteando las noticias, pues que nos parezcan interesantes, ¿no? Y fiendo, pues que, que el Aragón está en plegue pues me que, smachen que a lo mejor pues había noticias que no se puede enterar ni en castellano pocas, pero pero pero hemos feito y pues así, después que, que se entere en Aragones y que, que, que veiga que existe el Aragones, que se emplea, que, que vía medios de comunicación en Aragones y todo. Y publicidad, aceptad publicidad de echen que tenga una botiga y diga pues mira yo me quiero publicitar en Arredol. Encantado, to, todo y, y oye so, y bueno, de hecho pues tenemos los, los anuncios estos del Google AdSense este. Y, y bueno pues somos abiertos claro a cualquier colaboración de cualquier mena. Eh, una otra pregunta. Antojo eh, sabes cuántas visitas ya hay en no portal. Pues mmm, Fatim pues que no lo miro. Eh, sé que cuando principiemos la Eh, Andábanos por las mil visitas diarias y fue fa, pero eso ya era con principio. La se semana pasada, Chorcha Romance edición fuera de micrófono que bellas 500 bueno, pues, de a, mella día Ha bailado un poco, pero pero bueno, ya apoyará. Pero bueno, teniendo en cuenta que se estima que la chen que leyen aragonés son unas mil personas, no cuando se saca una. Un libro en aragonés, huia cosas, estiman que son bueno, menos de mil cuentos, diga que 500 personas teniendo en cuenta que ya Cal tener internet. si un libro en aragonés vende mil copias, ya un exitazo, o sea, que lo ha petado. Eh, sí, sí, pues la verdad ya creo que nos le van 500 personas ya ya en jeu, ya en jeu. Eh, qué críticas si si has recibido tal dende o mundo del aragonés, dende o mundo periodístico o dende donde que siga que yo sepa eh, no eh, de feito pues pues eso pues de revés hemos recibido muchos parabéns, la la chain, pues ya respondiendo muchísimo, pues ya colaborando en el primer día como decía antes pues que nos han enviado noticias nos han nos han enviado convocatorias de de todo y, y antes más pues eso pues también hemos salido en el medio de comunicación chico grande de, de un poco bueno eh, también internacionalmente se, se nos ha reconocido pues hemos salido en periódicos después de cataluña de occitania De, de Euskadi en la Wikipedia también aparecemos que además yo creo me parece que en la primera la primer Wikipedia que salió alrededor le estuvo la Occitana creo, ¿Ah, sí? o si no la primera la segunda y la va primera la catalana en fin, la catalana y la occitana sí. estuvieron en las primeras y, y bueno y en general pues la, la acullida ha estado muy buena y la la chen, pues sí, pues todo lo que nos ha dicho, o a lo menos todo lo que me ha pegado a yo lleva <risa> bien, lleva bien No, pero sí que é cierto que nos comentarios que dice la Chen en as noticias, vea moitas veces que felicitan a os editores de Arredol por suyo treballo. Sí, sí que é verdad, y bueno, tamén, non lo he dito antes, tamén se pode colaborar fendo comentarios, no, en las noticias. Porque sempre vea a Beluna un poque más polémica, que sí que tiene un fiscal de comentarios, no? Pero pero iso, pues vea moitas que comentar, y tamén la Chen pues sigue participando moito de esa traza, no? Y por agora, pues tampouco se ha convertido en... En estos foros horribles que vio Antismax, que la Chen se dedicaba a sentarse sí. insultos, pues para ahora ya he producibilizado. Lo cual también pues bueno, indica que ya hay comentarios, pues que ya hay, hay vida y pues eso, que la Chen pues, pues va, lo va leyendo. Y sí. se escriba también un poco, eh, pues todo esto, todo este... Mmm, esta idea de que el aragonés de no más de una parte y de y política de la sociedad no pues lachen que vié participando y que y escribiendo en las en los comentarios en aragones pues se eh, veía que había mucha sensibilidad diferente pues políticas y de los chicas y de y de toda mena no que pues también creaba un poco con ese con esos tópicos no de que el aragonés sí. y de, tal tal tal Y entre, entre las personas que todos han feito para bien citar si tal, pero que no, no será el señor Vadillo y, y el gobierno de Aragón. <ríe> Hombre, el señor Vadillo nos ha dado muchas cosas, <ríe> muchas horas de entretenimiento. Y bueno, no, pues Vadillo. Bueno, hemos, hemos charlado mucho de él porque ni, ha tocado. Ni Vadillo ni, Badillo, ni, ni, ni de ningún de, de gobierno. Exactamente, sí, bueno, ni Vadillo, ni Serrat, ni, ni ninguna, sí, sí. Eh, pero bueno, nos han dado muchas noticias que también lle... en la suya. Sí, sí. Estas esta son de las que más comenta la Chen. Eh, de feito, pues fue a poco, 28 de adentro, publiquemos una noticia sobre sobre Humberto Badillo. Sobre, bueno, y era una, una chanceta ¿no? que hacemos con, con la enchaquea de Odiados inocentes Y. y bueno pues eso pues qué leímos a hacer no está ahí la política cultural pues que París que que le va lo lo actual gobierno y bueno pues tan y mientras la sociedad nos hemos de organizar ta ta continuar defendiendo el aragonés no como pues por desgracia le damos tantos añadas fendo pues un poqueno por por nuestra cuenta y así nada pues han nacido pues por ejemplo alrededor gracias a pues una a la Chen porque ya es claro que los gobiernos pues no no son capaces de hacer garra cosa ¿Tú qué le dirías a la Chen que en cara no leía Arredolta que principio hielo. Pues, pues que lo leiga, que dentro <risa> de una entre, de entre en página web, ¿no? Que llega un, a un clic de distancia, eh, pues eso, en arredol.com, lo repetimos, está ataque de pues vía, como he dicho antes, pues noticias de todo. Tiene también una traza de, de contrimostrar que en, el que en aragonés se puede charlar de todo, no, no, no más charlar pues como los topicos, ¿no? que siempre prevamos siempre de, de ir crebando que llevamos 30 añadas crevándolos y en Caracal continuar, pues, pues Fendo y ese, ese poder, que se puede charlar de, de Ozager, modelo del IPAZ, del... de la concierto de Héroes del Silencio o de la crisis de los misiles de, de Irán, ¿no? que hay una, una traza charla de todo. Y yo creo que trabarán contenidos pues, que le, les feran go y que, que les darán traslada de, de noticias, tanto de las que publican los medios de comunicación de masas, pues eh, que si la reforma laboral, por ejemplo, que salió ayer o, o antes de ayer, como atrás pues que no que no son tan públicas ¿no? Que pues noticias que podría publicar, por ejemplo, pues pues ahora info, que ya hay otros dos portals de, de referencia en Aragón, no, pues un poco más alternativos y tal Y, y bueno, pues eso, que probarán de todo y que yo espero que le que les falla hoy Y más que más pues ya sí que tampoco había competencia, ¿no? En, en aragonés no. Pues por desgracia si que a team aparezcan 40 periódicos más ¿no? en, en Aragones que, que fai la, la competencia y 40 medios de comunicación más en Aragones. Y que move el venidero alrededor el suenidero de Arredol. Si sí, ya sí, que es, es, es para la cuenta claro. <risa> <risa> si es... que vias venidero y me vale. voy a rematar unos mayas se entertaban y no. <risa> Bueno, pues, ¿les de venidero de un mundo o...? U... De, de arredol, más uh, pues, ah, que da, más. De arredol, vale. y es más fácil. Bueno, pues, no sé, nosotros íbamos a, a continuar pues pues fendo noticias, penchándolas en, en ORT y esperando pues que cada día nos, nos leiga más Chen, porque eso significará que había más Chen que charla aragones, que leye en aragones, que yo creo que es muy importante Leyer en general, y, y más que más en, en aragones, ¿no? Pues siempre pues una, una luenga tan tan feble ahora mismo en número de Fablands y... Y que, y que más ni menos, pues tiene, yo creo que muy tarrasme en la producción de, de contenidos culturales, por llamarlo de no pues pues una muestra. Jeffendo Orellas, la eh, founding te charraba unos 8 años en, en antena, eh, medios de comunicación, tanto en papel, pues el espiello, como en, en internet ahora Redol, que. Yo siempre soy muy optimista, ¿no? Con la Aragones porque digo que sí que se fan muchas cosas, que se fan muchos contenidos, que además de estar una comunidad lingüística, pues muy todo chico rona, pues sí que, que somos muy muy rasmiudos, ¿no? y, y, y muy todo esfensos, pues de, de esta chico rona Venga, pues que en enca que seamos poquez, pues somos pues pues rasmiudos y, y combativos y luitados. Bueno, muchas gracias. A nuestro convidado, a Carlos Gracias por, a vosotros Por venir aquí a, a que le entrevistemos A que le sometamos a este tercer <risa> grado <risa> sí, Espero que no haya estado duro Un placer, un placer, como siempre Y pues eso, ya remerad puntocom eh, Y aquí es toda información en Aragonés la lluvia. La flor de Ginesta y la del Romés Tímpera a mí ya un en Cambiamos de tema, eh, íbamos a charlar pues, bueno, la movilización que se va a realizar en, en Bilbo este sábado 7 de enero en, en Euskal Herria eh, sobre, eh, en favor de pues, bueno, dos presos políticos vascos y los hemos a, le, a leer comunicado. Un nuevo ciclo político ilumina a Multitud de chens políticos, sindicales y diversas organizaciones de todo el mundo trabajan junto a la sociedad vasca con el objetivo de lograr una solución justa a un conflicto que se ha prolongado mientras decenios. una labor que ha dado os seus frutos, xa que somos recorrendo o camiño tá levar á Escelaría, enta unha democracia e paz real. Encara queda moito por fer, pero no lle pouco lo revisaudi con momento. O diálogo abierto mentres os xagues meses e os acuerdos e as resolucións adoptadas, amostran a solidez, a solidez da resolución de conflito. Estamos fendo o camiño, chin achena de estación en estación. O proceso de resolución do conflito debe para afirmar cuenta tanto nas causas do conflito como nas suyas consecuencias. Esto, entre otras muchas cuestiones, nos obliga a hablar de la situación que viven los y las presas políticas vascas. Mientras las zagueras semanas son muchos los que han situado o suyo foco de atención en esta situación, donde el Acuerdo de Gernika dedica un sinfín de representantes políticos y organismos a favor de los derechos humanos, tanto en el País Vasco como en el ámbito internacional. La situación dos y las presas ya presen en la agenda política. Para nuestra parte tenemos claro que la política penitenciaria debe situarse en cláusula de resolución democrática, Ixe sentiu, consideramos oportunas tamén da Euskalarría a solucións aplicadas talos los e las presas en conflictos como lo de Irlanda ou Suráfrica. Mesmo asinas, consideramos que a pesar de que a situación dos e as presas lle presen en la agenda política, a política penitenciaria contina abulderando os suyos droitos máis alacetals. Son moitas os e as presas que continuan engarcholadas, a pesar de haber cumpliu a súa condena. Actualmente, continúa ben dolle presos e presas que que con maloteas prograus graus non son excarcholadas. A dispersión provoca accidentes de continuo. Se trata de situaciones que vivimos con extrema preocupación e que deben de estar resueltas con suma urgencia. Deván de semelhan atropello, consideramos alocetal acetal a implicación da sociedade. No País Vasco, unha amplia maioria do mapa político, sindical e social insistiu terne que terne por a final da política penitenciaria Vichén, al igual que o feito multitud de chéns e organismos de carácter internacional. Maní menos, o feito de que a situación no haiga sufrir coas e modificacións nos ha levado a considerar que lle momento de reforzar as veniens demandas. 1. Que os e as presas vascas sigan trasladadas da Euskal Herria. 2. A derogación da Doctrina 197-2006, que se aplica en o Estado español, que se endrece a salida dos e as presas que xan cumpliu a súa condena. 3. A desactivación da cadena perpetua que se imposa en o Estado francés, dando paso a xinas á libertad condicional. 4. A liberación dos e as presas que han cumplido as tres cuartenas parties da súa condena. 5. A liberación dos e as presas graumen maloudas e a toma de medidas para la asistencia sanitaria adecuada de todas as persoas engarcholadas. 6. Que a política penitenciaria que aplican os estados español e francés se sitúe en cláusula resolución de incidir en positivo en a vía abierta da solución do conflicto que vive o País Vasco. En adhesión a estas reclamacións, clamamos a la ciudadana de Aia a prender parte na mobilización general popular convocada de unión 7 de chinero en Bilbao. Y como no, pues eh, como goza de pasar en estos en estos actos, pues la Audiencia Nacional también ha aquí esto, estalle presente y Ochoez Grande Marlasca, en cara que ha autorizado a marcha, pues de impuesto de una denuncia de, uno de, estos, de una de estas asociaciones fascistas, en este caso Dignidad y Justicia, pues bueno, ha dicho que no se pueden eh, exhibir, exhibir fotos de presos, ni tampoco, tampoco no se puede decir preso político, ni pues bueno. todas estas cosas que qué cosa que ha de hacer... pues bueno estos chueces eh, como os haga gran noticia pues bueno eh, os convocan se han dicho que la manifestación será silenciosa ya que pues gobierno interior gobierno o vasco ha dado ordenado a la chancha... la de disolver de camino si se si incumple el auto de audiencia nacional así es que pues bueno ya ya sabéis cómo se las gastan... estos eh, demócratas de toda la vida que se empeñan en... meter palos en las ruedas a la paz en Euskal Herria y pues bueno, esperamos que la movilización siga pro grande, desde, desde Aragón y habrá pro representación, la es que pues bueno, Aragón también, también también será reafirmando a los presos políticos vascos continuando con el tema de la movilización de sábado con los de la Isla de Gandá que se dice que que en Aragón significa será colosal pues nos vamos a a comentar una noticia que salió que salió Nogara Cherat remarca que 175 presos ya cumplen los plazos tras estar liberados Cherat urge a los gobiernos de Madrid y París a cambiar a suya política penitenciaria para que esta pase a claus de resolución democrática en cuenta de alimentar o conflicto Vulnerar delitos y despreciar la voluntad mayoritaria de la sociedad, y sobre ella que 175 prisioneros, 665 dispersados, actualmente en 71 carcholas, cumplen los plazos hasta estar mesos en libertad condicional, según la legislación Vichén. Echera tiene que instalar de nuevo a los executivos españoles y franceses a modificar la silla política penitenciaria, ya que la que dijeron que se sitúa en cláusula de represión, utilización y venganza. Hoy, Analizaso y José Antonio Aramburu, representantes de la asociación, incidieron en la importancia de construir entre todos un escenario de resolución que igualancia al respecto de todos los tritos de todas las personas. También a dos presos, los presos políticos vascos que sufren la dispersión, a política penitenciaria, a más daños y a los presos, a todo su entorno social y afectivo. Somos miles, miles de ciudadanos vascos que sufrimos las consecuencias de esta cruel política. Esta corona que comparecieron en Bilbao. La dispersión ha devioron suposa una enorme y terrible ruleta rusa, en cual si quer carretera metemos a sus nuestras vidas en juego. El desgaste físico y psicológico, y claro, los cacheos, la sangría económica o la infinidad de intentos de rebaixada. La rosario de datos que dieron a conocer en el suyo balance añal destaca que 175 integrantes colectivos de presos políticos vascos, EPPK EPPEK, na suya siglas en euskera, han cumplido ya los plazos ta que se les aplique la libertad condicional. En cara continúan en Garcholaus. Además, más de 70 ciudadanos vascos han sufrido la aplicación de la Decisión 197/2006. Dos que 15 ya se trován en libertad. Actualmente está muy afectada cincuenta y hombres y mujeres en prisión. Dos de cuarenta ya han cumplido que dictaba sentencia condenatoria. Se trata de un escándalo en el plano jurídico, un era de traza flagrante de actos humanos hecho checa frontalmente con los deseos de mayoría de la sociedad vasca. Señaló Ron. Los seu mensaje vi la importancia que se materializa materialicen cambeos na política penitenciaria. Mantener e enrogase en la actual situación no tiene sentido, Va en contra da voluntad da sociedade vasca. Vulnera dreitos e perjudicial tanto todos e todas. E Zasso e Aramburu señalaron que os negros datos que iban a aportar no seu balance que eran fidel reflexo da crudeza da situación. Ya que 665 membros del EPPK son dispersaos en 71 prisións de 7 estados diferentes, además huito de ellos ellas se troban en Arce laus en Escalería por Marco Ron Martutene y Zaballa a los que os once que por las suyas malotías graves incurables suportan un régimen de prisión atenuada en este capítulo destaca Ron que os pasa Uriarra Jesús Martín a pesar de suido delicado estado de salud se troban cerrado en una prisión a la vez a otros que magot son el López de Luzuriaga José Ángel Viguri yña queche Barría Martín Jesús Mari Mendinueta, José Ari Curén Josu Uribecha Barria Igari Arruarte tamén en son Falta referencia Alón da Arruarra Boni Parrairre agora en prisión atenuada O que non se le aplicou a lei de que a súa vida Pendeba dun filo No modulo garacho aire del hospital de basurto da capital vizcaína A movilización social consiguió que se cumplise A presión e un foco de malotías E asistencia sanitaria que reciben os nestros familias Amigos e amigas Dista moito de estar a más adecuada Señalón Pouco antes de citar os problemas que tienen entre otros Iván Fernández Iradi, Miquel Izpura, Eitor Fresnedo, Garia Ruarte, Joseba Fernández e Iker Beiristein, da recibir unha asistencia médica correcta y o seu controle correspondiente e fora das garcholas. Así, os presos que padecen malotidas graus e incurables habrían de estar en libertad. O seu estado de salud, así nos la consella, arrasa el Torón, xa que tanto en prisión ou aixo grandes medidas de control, é imposible a recibir asistencia sanitaria que amenistan. Tampoco no pasaron por alto el régimen de isolamiento con el que se castiga a los presos políticos vascos, igual que ocurre en Guantánamo, Abu Ghraib, unas prisiones de Israel. Citaron que 12 prisiones vascas se troban de rasos solencos y porcentaje de quilampadisium mientras perdidos prolongaos y caldo de cultivo hasta que eso derive en graus malotías mentales. Tapatáu edaras garcholas. Echegaray considera que a nuevo tiempo Urtensquerría debe estar una tapatáu edaras garcholas. La sociedad vasca adivieron de sillar aliento y inventar a esta nueva fase. lle constien que taixo lle imprescindible que a política penitenciaria vixen pase a claus de resolución democrática. Esta petición la efectuaron, tempos de constatar que continuan los traslaus arbitrarios, os cacheus a presos e familias, máis de que continuan plenándose as garcholas. Da reivindicación que elevara o sábado a decenas de millas de personas a colapsar previsiblemente as carreras de Bilbo, insistieron que lle unha petición democrática legal imprescindible. Los signos de solidaridad han crecido de forma exponencial somos conscientes que asociadas ya con nosotros y nos atrás, posterior un poco antes de remar que cuidarán la movilización colosal de Bilbao. a adhesar que una canta una colla vasca, colla entura, pues que va al filo de estos dos presos, ¿no? A canta seguir ahí sea que lleve viento y pues loíamos, los adhesamos con ella. le llora el corazón le la carta con todo su amor ahí sea, ahí sea se llamará las cartas una arena y sea, ahí sea ahí sea, se llamará una arena y sea y sea y sea sin llamará cuando el hijo sea mayor llamara y sea y sea se llamara rasca tas una arena y sea y sea y sea se llamara Aquí continuamos en directo en, en da fm y pues bueno, vamos a continuar con, con, con la información, en este caso internacional. Se muere un joven de un de de padecer una turada cardíaca en estar detenido por esmosos de Escuadra. Un joven de Manresa, Cataluña, que padeció una turada cardíaca mientras una detención de esmosos de Escuadra murió a... Semana pasada, o viernes, segun segun tes confirmó un fuens do Departament Interior catalán, o xoven se trovaba en coma induciu en Hospital San Joan de Deu de Manresa. O conseller catalán de Interior, Felip Puig, atribuiu a la aturada cardíaca do deteniu a la súa actitud agresiva e ao sobreesfuerzo que había de fer para plantar cara aos agentes, e ha cualificado de correcta la actuación da Policía Catalana. sin resistencia, la agresión y el intento de force con el arma de Bels dohchens o detenido no habría tenido garra accident. A excitación, a violencia y a condición física comportón que en un inte daut en ese una situación sobrevenida como consecuencia de un sobreesfuerzo. Así nas describió Philip Puch as circunstancias de detención. Según te des Web, que leó el diario aunque mos quitaba noticia, Sergio E.C., Vecino de Manresa tenía 13 órdenes de investigación y detención y antecedentes con los Mossos y los cuerpos de policía españoles. Se trata de un joven de 34 años y se le acusaba de un delito de intento de resistencia grave contra los agents de la autoridad. O detenido y cinco policías estió trasladados al hospital San Juan de Déu de Manresa. Los agents estió en daus alta mientras hoy tinto sábado. La familia interpusa una denuncia contra Mossos. La verdad, y es curioso que cinco policías armados no puedan con con una sola persona. No sé si han visto muchas películas o que que que que lo que pasa, ¿no? Porque ta ta reducir una persona, creo que entre cinco no ta ta estar na fraus os cinco. una la cosa una mica curiosa. También la generalidad que ya recortando tanto en funcionarios no ha recortado sí. en mosos de escuadra y no y tienen son muy tosta tan poco treballo y a la vez decían pues ¿y los 5. Igual igual ya eso. semanas pues eh, salió bella noticia del aragonés en este caso en un periódico de Aragón salió un, un artículo de, de José Vado presidente del consello superior de las lenguas de Aragón u, talmen, o tal menos o en cara consello superior de las lenguas de Aragón ya vimos ayer y pues bueno y ahí hacía <coughs> un artículo está en trilingüe que ayer también en trilingüe como como ya Aragón Tal día como hoy se aprobó en las Cortes la Ley de Lenguas de Aragón, que no satisfizo a nadie, que no satisfizo a nadie, pero que fue para la mayoría un hito en la historia de este país en el que cada vez menos, de los, menos los aragoneses se muerden la lengua. Incluso los que en este reino y en esta comunidad autónoma hablan catalán, ya mucha honra. Porque si la lengua es de los habitantes y ellos son aragoneses, igual que la tierra que habitan, como es obvio, su lengua es tan aragonesa como las borrajas que se crían aquí, y no menos que la castellana. Lo que no quita para que los aragoneses que aprendieron a hablar y a escuchar en catalán por primera vez sean la república de las letras catalanas, sin dejar de ser Aragón, en Aragón ciudadanos aragoneses ni más ni menos que los que aprendieron a hacerlo en castellano y cuantos lo hacen aún. Ojalá que sea por muchos años, en Alsotano, chistabincheso o cualquiera de las modalidades aragonesas tan próximas y tan queridas por todos y para todos nosotros. Aragó és polifònic, el cert modula aquí de moltes maneres i segurament la intolerància als intolerants, que no s'entén parlant menyspreien aquest concert. Els altres, en canvi, gaudeixen i aprenen a comunicar-se així, no solament només pels veïns o pels parents. Les tres llengües pròpies d'Aragó són cosines germanes, filles del llatí, com tantes altres europees, sinó fins i tot pels forasters que ens visiten. Menyspreiar les llengües és una barbaritat, Resulta les un pecat contra l'esprit. es perdonar, porque es un pecado contra la humanidad, contra los hombres que se entienden parlant. No hay, de prudencia ni de aconsejar, ni branca ni mella, una mala vecindad. Aragón y para nosotros, los aragoneses lo puesto de la responsabilidad, lo contrario y estar en la figuera. Y si bella cosa ha a cambiar porque hemos y podemos cambiar este mundo, nosotros lo hemos a hacer aquí, en dos y no. Pero si somos en dos somos y si paramos cuenta de lo punto en tal lo que hemos plegado, habremos a cobijar una realidad acomodada. Por lo que ya está lo pasado de lo tiempo y la tradición, realidad que nos obliga de una mena natural a entendernos entre vecinos y en lo puesto en donde vivimos. Y se si la nuestra corona, que puede estar de, de puncho o su de gloria. Y se si hiela nuestro compromiso, nuestra oportunidad, y nuestra obligación, incluso aunque solo sea por mandato legal. Los aragoneses hemos pillado un artículo de doblog.es dobles punto pues una cosa, una coseta curiosa de Ramón y Cajal. Premio Nobel de Medicina, Nai de Petilla de Aragón, Navarra, pero aragoneses por vocación y familia. Nos decía cómo charlaban ayerbe, cuan que questio vivindo asti, y asinas nas encara continan pensando a saber los aragoneses. Así nas ya situación en que el autodidato y el desconocimiento han deseado esta antigua chiquita lúgara. Aquí todos pues bueno mete o texto de de Ramón y Cajal que ya hay en castellano. Por entonces se hablaba en ayer de un dialecto extraño, desconcertante revoltijo de palabras y giros franceses, castellanos, catalanes y aragoneses antiguos. Allí se decía, forato por agujero, no pas por no, tengo y entiendo por tengo o tengo de eso, ahí van por delante, mujer por mujer, fierro y ferrero por hierro y herrero, chique y mocet por chico y mocito, abríos por caballerías, dame por dame de eso, entalla por hacia allá. Me voy por me voy de aquí, y otras muchas voces y locuciones de este jaez borradas de mi memoria. En boca de los ayerbenses hasta los artículos habían sufrido inverosímiles elipsis, toda vez que él, la, lo, se habían convertido en o, a y o, respectivamente. Diríase que estábamos en Portugal. A los rapaces de ayerbe parecióles en cambio el castellano relativamente castizo que yo usaba, es decir, el hablado en Valpalmas y cinco villas, Sufrió sufrible algarabía y hacían burla de mí llamándome el forano, forastero. citado por Fernando González Ollé en el obra de Ayerbe y otros aragonesismos, la autobiografía de Santiago Ramón y Cajal. Y ya de la autobiografía de Santiago Ramón y Cajal, mi infancia y juventud. La replega de palabras no hay una replega antropológica o filológica, motivada por el saber científico, que hay una replega de odio, como muestran los adjetivos que la dedica, desconcertante, revoltijo, inverosímiles, y que más, se muestra un punto de desconocimiento que han heredado, muchos mitos aragoneses de hoy, porque a luenga de ayerbe no llenan una lo sino desconcertante, revoltijo. que diríase que estábamos en Portugal, país. os que encaramos a Badajoz que fer en o Día de reis aquí como siempre tenemos pues sugerencias para vosotros. Para principiar, os recomendamos una chenta que vale no CSEO Quikemur en refirme de nobleza baturra.or que yo servidor han que pinchamos os programas de radio topo y por isos autos demandamos que iba a refirmar este este servidor. También tendremos en la flamana Carrera Mayor 53 Entre entreboires, una En el lenguero de una nueva exposición, o viernes 6 de chinero, a la Mellatas Neu, recital de, po de poesía cruda y audición de música aragonesa. Y ya dos escenarios, suben dos malclamados centros de cultura, amagados dos cuellos de las masas, perdidos en un mar de carreteras secundarias, existen almas que continúan luchando para conseguir expresarse. El sábado 7 de chinero, llevo el Festival Solidario con Chiapas, ayer, hoy, siempre. Solidaridad con los caracoles zapatistas en el centro cívico Estación del Norte en la carrera Perdiguera 7 en Alarral por de maitins y de 11 a 1 de bono de refirme cuesta 4 euros y de tardis y de la 10 a 6 de calas guito y bono de refirme son 5 euros O bono todo el día de maitins y de tardis cuesta guito euros Y el colectivo de educación alternativa Ofendo Fuina a va a engrear una biblioteca por ahora pues bueno los libros son solo de consulta. dica que que se engre de arraso, sino es que pues bueno, en la carrera en la biblioteca Jena Birosta en la carrera universidad 3, sino es que pues unos libros de educación y y más tener. Y todos reverberamos también pues charradas en aragonés na flama, los martes a las 8:00, eh curso de euskera también a flama a las 8:00 y miércoles y las clases en aragonés que tornan este lunes a las 6:00 los lunes. Aquí remata un día más Fendorella, Sabes que podéis tornar a sentirnos en radiotopo.noblezabaturra.org o en nuestro blog que es fendorella.blogspot.com. Que os reís, os traigan vuestros presents y si, si cal, que claro que va a estar la cosa una mica difícil con, con estos gobiernos que nos amenazan cada día más, pero bueno, la, la semana venía nos tornaremos a escutar aquí en de FM en Radio Topo. Decito es que mientras a primera partido del programa hemos sentido obstems al Temps que lo decimos mucho, pero hay una colla que nos va muy togo yo aquí en Fendorella, que nos cuacaría que venís en ta Zaragoza, vel día no guaire loen. Y bueno, de impuestos ya hemos sentido diferentes collas y ahora sentiremos una colla de disebra a trancar. Bueno, a se dice mañana fría, y a da colla de disebra, también bellos con de este programa, y a traducción, y está. Maitín Fredo soledad. A casa pueda, ella a principio odilla, o relevo de hoyo de entralle. No cal pensalle, piensa, mientras guarda la suya ropa, él hastía yo aquí tan solenca. Cuando y torne volaré, volaré, tan y mientras a espera y amarga. Cuando y torne volaré, volaré, un otro día más que le gano a la montaña. No cal pensar, piensa, cuánta rabia to suyo mal, cuánta resignación. No quiero plorar, no quiero, que ya soy farta, que ya sé que las lágrimas no ganan varallas. Para Cal ganar el jornal, cal vivir, yo lo que va. Cal cal continuar, mirando en Tadevan. Pero si un día no y torna, ¿qué voy a hacer? Si la mina traidora me lo furta y apacutio.